Bienvenidos otra vez a esta hora de rock en Philly Buster Rock Yo soy DJ A esta hora tendremos a música de América De Koda Dan Jankins Algo de... Foreigner Great White Jorn de Judas, el trí, bueno, mucha música, recordemos que este material auditivo es totalmente descargable desde la página de phillybusterrock.blogspot, desde el blog. La idea de esto es escuchar música con ustedes y y ya. La única forma en que pueden apoyar el contenido es ver los videos que se encuentran alojados en la página de Facebook y y ya, no es más. Solamente hay que hacer esas cosas. Estábamos diciendo que de América Empezamos con América, de la agrupación de Estados Unidos muy famosa y pues escucharemos la canción también eh famosa Tú puedes hacer magia. Y seguidamente de Tú puedes hacer magia escucharemos también la la canción de ¿qué les decía yo que iba a poner? Eh, mm, cola. La agrupación mexicana íbamos a escuchar una canción de el álbum creo que se llama Eternamente. Hm, mm, déjenme esperar. En verifico escucharemos la canción Tócame. Haciendo no más. Eh. No. Enciéndelo es, enciéndelo. Enciéndelo. Mmm se llama el álbum de la agrupación mexicana que escucharemos la canción Tócame de la agrupación llamada Cora no es mas ahora seguimos chao I never believed in things that I couldn't see I said if I can't could it be no no magic could happen to me and then i saw you i couldn't believe it you took my heart i couldn't retrieve it said to myself what's it igimos acá en Filibus Terro. Escuchábamos la canción "In Three", triste canción de amor de eh la agrupación mexicana Tri. Antes teníamos Def Leppard los ingleses con la canción "Tie One Eye". Antes eh de ese en eh, teníamos la canción mm, "Come Again The Dandelions" y previamente a eso la agrupación de México también eh coda. Seguimos acá, ya vamos a alcanzar media hora de música y no más, tenemos a a escuchar música. Eh recuerden que la única forma de colaborar si le gusta eh eh este proyecto de escuchar música juntos descargable para poderlos llevar a cualquier parte en cualquier momento es viendo los videos de Facebook de la página de Facebook eh seguimos con más música eh después les comentaré qué voy a poner no sé qué voy a poner estoy acá escuchando con ustedes la música chau chau Seguimos escuchando música acá en Philly Buster Rock, teníamos las canciones de Foreigner, Urgent y de Great Wild Rock Me. Seguimos con la canción, una agrupación que este, este año 2023 eh, nos dieron una buena y una mala noticia. La buena es que sacaron álbum y la mala es es que va a ser el último. Lamentablemente la banda C disuelve y pues eh mmm, lastima. De esta banda eh se cogió notoriedad eh cuando sacaron una canción en en una película donde aparece La Roca. Se acuerden el rey escorpión. La canción que escucharemos es I'm Still Alone, famosa de el álbum de 23 Faceless, como sin cara. La canción God's Not La estima chaca, hay que escuchar el álbum, lo tendremos por acá alguna vez. Llegamos ya a los nos acercamos a los 45 minutos y vamos a escuchar más música. Chao. Sigan rockeando. Yeah yeah Allah! Sean is not right. Wrong the line. You are the right answer. Allah! Allah! Allah! Allah! When the yeah yeah see you now. When the yeah yeah Alright go live go live go the way I am in your head put you in your bed Y con estos dos canciones nos despedimos. O Ritual y Frozen Time el álbum Stand Alone. Antes teníamos la, la canción de God's Man. Eh después de esta de O Ritual teníamos del Bugal Display of Power. Sí, en la portada de, de Punion la cara de guitarrista. Este algunos es de 1992 de Pantera. Escuchábamos la canción "Fucking Hostile". No siendo más, yo creo que nos alcanza para una última canción y ya. Nos vemos o acuérdense de de escribir, de escribir una no, vez seguir. Y pues no sé, de pronto hasta de programar unas unas canciones unas canciones acá. Escriban en Philly Buster Rock en la página de Facebook. Chao. Aquello es esto es descargable gratis para ustedes. Chao.